Ayer comentábamos algo que sucedió en el, cuando se retomó el cuarto intermedio del inicio de sesiones del Consejo Deliberante. Hablábamos con la concejala Claudia Giorgi y también con Mariano Rodríguez Vega y hacíamos mención a una situación que ocurrió durante la sesión que tiene que ver con la cantidad de temas entrados que después van a ir tratando concejales y concejalas en las distintas comisiones a partir del lunes 13 de marzo. Entre esos temas tenía que ver, eh, un tema tenía que ver con las rendiciones que hace la municipalidad y que tiene que llegar hasta el Consejo Deliberante. Eh, nosotros escuchamos al propio secretario del, del Consejo leer ante la, la viceintendente y presidenta del Consejo, Paula Groto, que la Secretaría de Hacienda había enviado rendiciones de noviembre y diciembre de 2022. Y la verdad que nos llamó la atención porque dijimos, bueno, están bastante al día comparado con las quejas que había tenido la oposición durante todo este año y el año anterior. Bueno, finalmente, de de la oposición, el propio Gustavo Estavilla nos aclaró que eso no es correcto, que lo que ingresó es una proyección presupuestaria, es algo algo formal que llega habitualmente, pero como se lee en, en, el, en los asuntos centrados, pareciera que las rendiciones están al día. No, las rendiciones no están al día, según dice la oposición, y lo que llegó es una proyección presupuestaria, pero no las rendiciones mensuales y diarias que deberían llegar al, al cuerpo de relatores, que en este caso lo tiene la oposición, para que analice cuánto gasta y cómo gasta la Municipalidad de Santa Rosa. Por eso es que seguramente la semana que viene, la otra en realidad, cuando reinicien la, las comisiones, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto va a comenzar a picarse. ¿Por qué? Porque todo esto seguramente la oposición va a volver a reclamarlo porque eh, entiende que la municipalidad no está rindiendo en tiempo y forma los gastos que hace. Así que va a ser un tema a tratar, pero va a ser un tema... recurrente eh, que mantiene la, la oposición como tema de, de reclamo pero también el ejecutivo municipal es un tema que no está cumpliendo o no estaría cumpliendo como se debe con tiempo y forma de Cómo y en qué se gasta los recursos eh, públicos en la municipalidad. Claro, en el inicio de la gestión hubo un cambio de sistema y atribuían la demora a eso. Eh, ahora claro, ya, supuestamente está en marcha todo. No sé cuánto claro. puede llegar eh. a tardar un sistema en ponerse sí. en práctica. Sí. También hay una una este, una lentitud importante en la entrega de los boletines oficiales. Claro, el último que sí. está publicado en la en la municipalidad de Santa Rosa es de octubre de 2022. Sí. Eh, yo me acuerdo que la última vez que lo escuché hablar de esto al intendente Luciano Di Napoli decía que la que la oposición vaya y lea los este, los boletines oficiales que ahí está toda la información bueno algunos boletines están faltando están un poco lentos respecto a eso así que seguramente van a ser temas de, de discusión en las comisiones a partir del lunes 13 bien Mauro bueno arranca la actividad completa ¿eh? este en marzo así que bueno, sí, te, con polémicas sí y te estaré, te tendremos ahí Exactamente, así que bueno, y lo que surja de, de la mañana del viernes lo vamos a estar contando cuando, cuando ustedes quieran. Bueno, perfecto, nos reencontramos, Mauro. Hasta luego. Bien, nuestro cronista de exteriores Mauro Montero pasaba por este.